Apaga la radio. Bueno, con esta canción del venezolano Ali Primera que habla sobre Haití, que tantas veces hemos escuchado, eh, ya vamos a ir a un contacto que tiene que ver con algo que va a ocurrir esta tarde eh, respecto a Haití y a la necesidad de que desde Uruguay nos pronunciemos sobre su situación. Vamos a recibir a Mónica Riet de la Comisión por el retiro de las tropas de Haití y de solidaridad con ese país para contarnos qué va a pasar hoy de tarde. Mónica, buen día. Buen día Hernán, un gusto estar contigo. Bueno, eh, te recibimos también con Marcelo acá en el estudio. Contanos eh, qué es lo que va a ocurrir hoy en la Cancillería, ¿no?, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, exactamente. En la calle Colonia vamos a, a estar a las 3 de la tarde, ¿Mm? para entregar eh, una carta dirigida al Canciller de la República, al señor Francisco Bustillo, dirigida también, por supuesto, al Poder Ejecutivo y, en definitiva, a todo el Gobierno, eh, y va a ir una amplia delegación de organizaciones sociales que abarcan realmente todo el abanico de, de estudiantes, trabajadores... Eh, eh, cooperativistas, organizaciones de derechos humanos, eh, etcétera, organizaciones políticas, diciendo todo el abanico es, es demasiado ambicioso porque siempre quedan organizaciones por fuera, pero sí. digamos que, eh, que abarca una, un gran espectro, un enorme espectro eh, de las organizaciones que representan a nuestros trabajadores, estudiantes y demás, ¿no? Uh -huh. Eh, vamos a pedirle al gobierno, sobre todo, que asuma y defienda con vehemencia el principio de autodeterminación del pueblo haitiano, que es un principio al cual nuestro país siempre fue, eh, tuvo tanto apego, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a pedirle al gobierno que frente a lo que pase mañana en el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, asuma una postura de no intervención de no apoyo a una nueva intervención o un refuerzo de la intervención de tipo militar o policial, porque recordemos que Haití sigue ocupado Haití está ocupado por la ONU desde 2004 hace ahora 18 años en este momento está la BINU ¿no? se llama la BINU sí. eh, de manera que eh, le vamos a solicitar que no haya, que no vote en ningún organismo internacional, llámese OEA, ONU o lo que sea, este, ese, ese aporte que pretenden, que pretende la OEA y los diferentes eh, referentes norteamericanos que han pedido un refuerzo robusto para la seguridad, eh, ahora ya están hablando de que tal vez no asuma la fuerza de una fuerza multilateral como fue la minusta, sino que pueda ser un, un, un solo país. Eh, no sabemos todavía, sabemos que ha habido un acuerdo, una propuesta norteamericana con México, mm. pero la noticia que teníamos también para darles en el día de hoy es que ya el día sábado desembarcaron este más bien aterrizaron por un lado aviones canadienses con blindados, con armamentos, con técnicos, con, eh, con, muchos, este, eh, bueno, con muchos equipos también de, de seguridad, digamos. ¿no? Sí, sí. A la vez también no solo a que hay buques norteamericanos custodiando las costas del norte, sino que también personal militar norteamericano está ya desplegado en Haití eh, haciendo un estudio, evaluando del tipo de intervención, del costo de esa intervención, eh, tanto en, en Puerto Príncipe como en otros puertos eh, del país. Así que se vuelve a repetir lo que ocurrió cuando eh, llegó la minusta, ¿verdad?, el 1 de junio del 2004, de que sin autorización de la ONU, Estados Unidos, Francia y Canadá se auto-otorgaron el derecho de invadir, de dar un golpe de Estado, de secuestrar al presidente Jean-Bertrand Aristide y de trasladarlo a Sudáfrica, ¿no?, uh -huh en esta ocasión vuelve a suceder lo mismo, ellos ya están en el país. Y esto nos recuerda que hoy estamos, que hoy, no en el día de hoy, en este año y en julio, en el mes de julio, eh, cumplimos 107 años de ocupación norteamericana de Haití, ¿no? Por lo tanto, ellos, como dicen los haitianos, con botas o sin ellas, este, Estados Unidos siempre está aquí y busquémoslos porque siempre están, no sabemos quiénes son los que van a dar la cara en esta nueva refuerzo de, de seguridad que, que va a votar la ONU, pero ya sabemos que los Estados Unidos están, que Canadá también está proporcionando asistencia eh, militar, policial, armamento, etcétera, etcétera. Sí, hay que agregar que en este caso la ONU, el propio secretario... Antonio Guterres, se ha mostrado eh, a favor de, de que llegue a Haití una, una fuerza de estas que denominan de, de mantenimiento de la paz. O sea, está impulsando, ha amagado varias veces ya a que el Consejo de Seguridad trate esto del envío de tropas, ¿no? Sí, Hernán. Eh, se ha dado una discusión interna, sí. que en otras ocasiones no ocurrió, porque están conscientes de que hay un enorme rechazo en la población haitiana frente a, a la idea de cualquier invasión, pero sobre todo de una fuerza multilateral, porque fue lo que han vivido con la Minusta. Sí. La Minusta ha quedado realmente como un trauma, como, bueno, como un punto de inflexión, también diría yo, para la conciencia antiimperialista y nacionalista del pueblo haitiano porque les ha hecho comprender quién es el enemigo, quién está detrás, no por el ejército uruguayo, ni brasilero, ni todos los ejércitos que fueron, sino porque allí los personajes que se señalan en todas las manifestaciones es, por ejemplo, a la señora Lalim, que es la representante de la ocupación de la BINU, ¿no? es una representante norteamericana. Y siempre, por ejemplo, el, el 17 de octubre, que fue eh, el, el día del asesinato de Jean-Jacques Dessalines, las embajadas a donde se dirigieron las grandes manifestaciones fueron a la de Estados Unidos, Francia y Canadá. Sí. Son las que ellos identifican siempre como, como las potencias que están, eh, bueno, succionándolos y reprimiéndolos, ¿no? Claro, claro bien No, no te des, sí, perdón, sí. De, terminando la idea. Hubo una discusión porque incluso se habla de un posible veto de parte de Rusia o de China, sí. que ya han expresado sus, este, sus reparos con respecto a esta propuesta, y teniendo en cuenta que, bueno, a ver, ¿cuál es la verdadera razón de esta nueva ocupación y, de, eh, eh, y refuerzo policial o militar? Es el levantamiento popular, uh -huh. que lleva cinco semanas, que nadie podía pensar que un pueblo hambreado como lo tienen, con cuatro millones y media de personas con hambre, y paralizado el país sin poder, eh, digamos, trasladar mercancías, por lo tanto estamos hablando de alimentos, de agua que, por cierto, que están escaseando más que nunca, eh, nadie podía imaginar que este pueblo podía resistir de esta manera y permanecer como está hoy, ante la inminencia de una invasión y que no se le mueve un pelo para decir no queremos más ocupación, basta, de ONU, basta de OEA, basta de BINU, basta de Estados Unidos y lo que queremos es una solución haitiana, una salida haitiana, un gobierno haitiano. Bien. ¿no? Eso es lo que está reclamando el pueblo haitiano. Hoy a las 3 entonces en la Cancillería se entrega esta nota de parte del de, de conjunto de organizaciones que vos decías, eh, solidarias con, con Haití, Y que, bueno, nos interpela a todos a estar atentos a lo que ocurra en ese país, ¿no? Totalmente. Y también estamos invitando, por supuesto, a todos los oyentes a concurrir a pesar del mal tiempo. Eh, tendremos que comprarnos un paraguas que no tenemos. <risa> Pero, bueno, nada. Vamos a ver en la medida de, de la posible, estar ahí. Muy bien. Mónica Riet, muchas gracias y seguimos en contacto permanente siguiendo la situación en esa nación hermana. Gracias, Mónica. Gracias a ti, hermano.